Si crees que tu pensar es el reflejo de tu ser, ten en cuenta que el hogar donde germina tu conciencia es el silencio, y si tocas lo que no palpan tus manos, sentirás lo que no entiende la razón. Se fabrican los sonidos de una música perfecta, y es la música que aquel silencio orquesta. El 2 de octubre de 1968, Regina y los cuatro guardianes se dieron cita en el Tepeyac para realizar un ritual que culminaría en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Regina solicitó del grupo su total compromiso, el cual implicaría el dar la vida si fuese necesario, con el fin de despertar la conciencia de México. Los cinco estaban dispuestos, pero no sabían si alguien más se sumaría a este ritual.